Sied Zijn superpoderes. Apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite en esta frecuencia entre las 4 y las 6. O sea, ¿cómo es? El domingo. Llega el domingo, ¿no? Sí. Empieza Plácido Domingo con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Gente de, gente de baja estofa moral, hay que decirlo. Y que te, no es confiable. pone mucha ópera, mucho funk Claro, sí, ópera funk, incluso sí. inventores del estilo Luego viene Revuelto Gramajo con la historia y la música latinoamericana Nosotros, que empezamos el fogoncito y mantenemos las brazos ahí Hasta que llega Don Omar Moreno Palacios a llenar de magia la radio pública Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mi banda Como si fuera una banda de rock de los años 50 En el contrabajo, ya que no existía el bajo eléctrico todavía El señor Rodrigo Lamardo ¿Qué tal? Buenas noches Complicado el contrabajo, ¿no? Para transportar, para trasladar en una gira Sí, contrabajo, sí, justamente Y en la batería, una batería chiquita tiene un tacho, un bombo y un platillo a lo sumo, el señor Emiliano Brescia. Como siempre, el baterista, el mejor amigo del músico. Buenas noches. Claro, Lo más parecido a un ser humano que tiene una banda de rock. Sí, se expresa, se comunica golpeando cosas. Claro, sí, gente que en general tuvo una infancia difícil. Muy difícil, sí, es verdad. Tenemos vías de comunicación electrónicas con los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar de todo, ese de todo es un programa de radio que es este, uh -huh. Los Cuatro Fantásticos, programas muy viejos de hace cuatro años y medio y programas que todavía no han sido grabados. Hay... no han sido ideados incluso. Hay muchas fotos y hay un video prohibido de un integrante de este programa. Sí, sí, está prohibido verlo, así que hágalo bajo su propia ¿no? responsabilidad. Los Cuatro Fantásticos Nacional, ese es el Facebook de este programa, usted nos busca y allí le da me gusta y se convierte en una especie de fan de nuestro programa y puede interactuar con otros oyentes que están tan locos como usted como para escuchar este programa. Y que pueden estar en cualquier lugar del mundo, escuchándolo no por las ondas radiales, sino por www.radionacional.com.ar La página de la radio donde no solo está la transmisión en vivo, sino unas noticias de la jornada, también un excelente material de archivo de audio, el, el archivo de Radio Nacional está expuesto al público en esa página, así que lo invitamos a visitarla y a decirle a sus familiares que viven lejos que no se escuchen ahí, ya que usted paga a esta radio señora, por lo menos escúchela, ¿no es cierto? Tenemos también una dirección real, una dirección concreta de cemento y mucho rulemán, que es cita en Maipú 555, donde nos pueden enviar, por ejemplo, gacetillas, discos, fechas próximas o pasadas, para la sección, uy, si nos hubieran avisado antes. O, comida siempre. Sí, comestibles, ¿no? Básicamente. En esta época ya quizás el matambre con rusa empieza a, a subir su valor, su cotización. Eh, ¿Huevos de Pascua? Huevos de Pascua pueden ir adelantando, ¿no? Se viene Semana Santa, ¿sí? O oh, Rosca de Pascua, que nunca entendí cuál era la diferencia respecto a la Rosca de Reyes, ¿no? Básicamente lo mismo. El huevo, ¿no? Tenemos un especialista en roscas, a ver, justamente. Yo lo iba a invitar en su condición de guitarrista Nobel, pero es un hombre que de roscas sabe mucho. Es el periodista... Que más cantidad de horas está en Radio Nacional todos los días Así que seguramente usted lo conoce Se trata del señor Marcos Citadini. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Bien? Diferencias entre la rosca de Pascua y la de Reyes Sin repetir y sin soplar. Yo sea, creo que es el huevo ¿El huevo que está? El huevo duro que Está en la rosca de Pascua En la de Reyes Mira, no la de Reyes entiendo de que no O sea, usted Vamos a hablar mal un poquito Si usted tiene Usted suponga de que tiene una rosca de Reyes Le sí. pone huevos y tiene una rosca de Pascua Claro, exacto ¿Quién se come el huevo? No, porque es... es muy complicado, ¿no? Es feo el huevo Creo que hay estadísticas Ajá. No quiero mentirles con esto porque no las traje porque Hay algún nivel de improvisación en esto Pero me da la impresión de que eh, Por algo que he leído por allí O escuché en alguna radio colega Me gusta decir radio colega sí. Es que desde el año 1978 No hay familiar en la Argentina que haya comido Un huevo duro de la roja de pascua Claro, va mucho al exterior Es mucho la cantidad de exportación Del huevo de rosca de pascua Que se exporta A países vecinos como, por ejemplo, el Uruguay y Córdoba. Eh, Hemos dicho más o menos todo lo que teníamos que decir. Sí. No, ah, no dijimos ah, no. que este es un programa musical y un programa temático. Concepto, ¿Qué? concepto, concepto. Para vivir en concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos una determinada temática, la subdividimos en cuatro, como quien eh, reparte su herencia, y musicalizamos al respecto. Puede ser esto una cuestión conceptual del estilo de los cuatro puntos cardinales, si traemos un músico del sur, uno del norte, etc. O puede ser algo más sencillito, ideal para gatas, como será en el día de hoy, en el que hablaremos de cuatro guitarristas argentinos. Un programa que musicalmente no lo va a decepcionar, así que, ¿qué desee de ese otro lado? Quería aprovechar que está con nosotros y lo presento el señor Marco Citadini, guitarrista Nobel. Sí, gracias por invitarme. La verdad que es un verdadero honor, los escucho siempre. Sí. Es algo que hay que decir. Y, está y la mucho verdad en... es que me, me gusta que no me inviten como periodista, sino como guitarrista. Creo que es la primera invitación que tengo a una radio como guitarrista. Estreno mundial en su función de guitarrista, entonces, el señor Marco Citadini con nosotros. Eh, dificultades al momento del aprendizaje de la guitarra. ¿Qué tiene que saber una señora que, cuyo hijo viene y le dice, mamá, quiero tocar la guitarra? Bueno, primero tiene que hacer todo lo posible para que no lo haga. ¿no? Es el primer tema, evitarlo. Después, si ya no hay alguna, ninguna otra opción, me parece que comprarle un afinador es importante. Es un señor. Es un señor que usted compra, <risa> va a su casa y lo afina. No, incluso... no, pues está abolida la esclavitud. No se compra, en todo caso se alquila. Perfecto. Pero este, sí, me parece que es, es lo más importante porque esta, es muy frustrante esta cosa de, y no, no le doy en la la tecla no porque no es un piano claro ¿no? Si no, no le doy la cuerda este y cómo es esto y qué sé yo a y sol re la la historieta y bueno me parece que un afinador es lo primero que le sí. tiene que comprar al, al no, guitarrista no hay nada novela. peor que no saber tocar la guitarra y que suene mal encima claro claro sí. es mucho suena mal en, en su ejecución y suena mal en su afinación sí Fue directamente mejor tirarla a la basura el señor marcos Cittadini está todos los días en Radio Nacional, como columnista de actualidad del de señor Héctor Larrea, sí, nada menos. De pie. Y luego también está en el programa de Roberto Caballero, a veces sí, a veces no. Claro, estamos haciendo algo que tiene que ver con la campaña electoral de cara a eh, elecciones internas, primarias, luego las legislativas de octubre, estamos hablando un poco de eso. Se presenta a las, a las primarias, Cittadini. Como guitarrista. Perfecto, se presenta como guitarrista, lo puede votar usted. Entre mejores guitarristas nobles de la República Argentina en las próximas elecciones primarias, muchísimas gracias por su participación, por señor placer, Marcos Itadini. Y nuevamente un honor, ¿eh? muchas gracias. El, el día que, no sé, que me inviten a programas de la BBC o de algún otro lugar, voy a decir, no, mi primera participación fue en Los Cuatro Fantásticos, como guitarrista. ¿no? Insisto honesto, es muy importante que todo el mundo tenga en cuenta que hoy estoy invitado como guitarrista. Y también especialista en roscas. Sí. Y especialista en roscas. Era el señor Marcos Itadine, entonces guitarrista Nobel y especialista en roscas en este primer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Hablaremos entonces y escucharemos a cuatro guitarristas argentinos, nacionales, de este país, de esta tierra que a todos nosotros nos ha visto nacer tan gentilmente. ¿Cómo sería la formación entonces de una hipotética banda de Los Cuatro Fantásticos? Itadine es guitarrista, pero Lamardo también es guitarrista. Puede tocar el bajo, usted Lamardo, no creo. Las dos cosas. Como corro abajo. Acarme. Sí. Soy Paul McCartney. Es el Paul McCartney de la trasnoche de Radio Nacional. Yo, como no sé tocar nada, digo las manos arriba, palmas. Y el, en, esta, en esta condición de MC, ¿no? De maestro de ceremonias, que se utilizaba mucho en el hip hop o en el rap de los 80 en Norteamérica y hoy se ve en las formaciones cumbieras argentinas. Agitador. El agitador profesional. ¿Y usted, Rosiski? Yo soy público. Soy público y eh, puedo incluso atender el kiosquito, vender los discos. Ah, el claro, el merchandising. ¿No? Claro, sí. Las el, el manager puedo ser e incluso luego de esa forma quedarme con todo el dinero de la banda y todos los contactos de prensa. No, yo pensé que usted tocaba el trombón. Que entraba al escenario trombón, trombón, que grande sos. <risa> no, sería una mala idea. ¿Cuatro guitarristas les parece bien entonces? Perfecto. Nos separamos de aquí y volvemos en segunditos nada más... ...con el primero de los guitarristas en Los Cuatro Fantásticos. No solo música... ...sino muy buena música... ...buena música... ...Los Cuatro Fantásticos. Primer guitarrista de los cuatro entonces... ...nacido en... ...Resistencia, provincia de Chaco... ...un día 20 de febrero, el del año 1909... Y fallecido en Buenos Aires el día 14 de octubre del 1980, nos referimos, usted quizás no lo sepa, a Oscar Marcelo Alemán. Según parte de la crítica especializada, el mejor guitarrista de la historia argentina, al menos quizás el mejor guitarrista de jazz. Bueno, hay una discusión eterna y uno no sabe hasta dónde productiva. Sí, un gran guitarrista de jazz de la época dorada del jazz, eh, guitarrista y compositor fue el cuarto de los siete hijos de la pianista Marcela Pereira, que era toba, era de la comunidad toba, que es muy, muy preponderante en la provincia del Chaco, y de Jorge Alemán Moreira, nacido en el Uruguay, que tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo, integrado por sus propios hijos Carlos Jorge Lina y Juan Oscar Alemán, entonces, será el primero de los cuatro guitarristas que sonará en el día de hoy, Y arranquemos nomás, ya que hablamos de guitarristas, ya que hablamos de esa primera época del jazz en la Argentina, esto se llama Guitarra Salvaje, y suena así... que escuchábamos era Guitarra Salvaje por Oscar Alemán eh, en este programa de hoy dedicado a cuatro guitarristas argentinos. El primero, don Oscar Alemán, que en el 15, recordemos él era el 9, en el 15 tenía 6 años y se integra al conjunto familiar, él de una familia musical, musiquera. Se, se integra, decía, al conjunto Sexteto Moreira, donde bailaba y cantaba junto a sus hermanos. Era un conjunto folclórico de música y danzas nativas... ...que viaja en ese año por Buenos Aires y actúa en el parque japonés... ...en el Teatro Nuevo y en el Luna Park... ...nada menos... ...luego eh, en ese mismo año viajan a Brasil... ...ahora vamos a escuchar más música... ...antes déjenme anticiparle que la historia se pone trágica... ...porque a los 10 años, en el 19 mueren los padres de, de Oscar Alemán... ...y eso casi trunca su carrera musical... ...pero escuchemos ahora... Por Oscar Alemán, nuevamente, Oye Negro. A bailar este son, sin m minta, este son reto son. Con el negro, como canta lindo el son. No te pierdas, este son reto A bailar este son Sí, mamita Este son redotson Oh, y el negro Como canta lindo el son No te pierdas Este son Na vallen, na vallen, het is want het is de het de corazon, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, era Oye Negro por Oscar Alemán y decíamos que sus padres mueren en el 19 ya o sea, cuando él tenía 10 años y se las tiene que empezar a rebuscar para sobrevivir y dicen que el dinero que ganaba se lo daba en custodia a un amigo, no se lo gastaba se lo daba a un amigo hasta que se pudo comprar ¿qué? la guitarra él se quería comprar la guitarra ya a los 10 años teniendo que trabajar para sostener porque había perdido a sus padres el tipo juntaba la plata para comprarse una guitarra y empieza a dedicarse de forma profesional en salas de fiestas... formando dúo, el dúo Los Lobos con el guitarrista Germán Bueno Lobo... con quien vuelve a Buenos Aires en el 25... contratados por una compañía de un actor cómico que se llamaba Pablo Palitos... así que de esa manera empieza a encaminar ya su vida hacia la música profesional que era lo que le gustaba... y lo que traía también en cierta manera en su sangre Don Oscar Alemán, el chaqueño que musicaliza hoy el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos donde hablamos de cuatro guitarristas argentinos. Escuchemos un clásico de los clásicos que quizás en una de sus mejores versiones grabadas aquí en Argentina hizo Oscar Alemán, se llama Bésame Mucho y suena así... Desde de ultima vez, quiero bésame. Oh. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez, otra vez, si sí que hay? Oh, bésame, bésame, mm. bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera dat dan de la última vez. Desde de ultima vez, y bésame, oh. bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez.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 Cuatro Fantásticos Estaba en los Cuatro Fantásticos Escuchando a Oscar Alemán Recién sonaba Bésame Mucho Y lo habíamos dejado en el 25 En Buenos Aires a Oscar Alemán De ahí en adelante la vida de Alemán explota Arma un trío con el violinista Elvino Badaro Incursiona como, cantor de, como autor perdón, de tango Junto a Agustín Magaldi ...con quien graba un tema y actúa junto a figuras como... Y ...le voy a nombrar un par, Enrique Santos de Gépolo y Carlos Gardel. Nada más y nada, nada menos. menos. Graba con RCA y ahí graba música brasileña, fostrot, vals, tango... ...tanto como solista como con Los Lobos, el dúo con el que él se había venido a Buenos Aires... ...y con el que se va a Europa en el 29. Hace una gira por Europa y se queda en Madrid. Y después se va a París donde toca como solista en el Casino. En el 32 la bailarina estadounidense Josephine Baker... Una figura de, de, del arte del siglo XX... Lo convoca para una prueba... Y trabaja hasta el 38... Seis años trabajó con Josephine Baker... Y ya de solista... Realiza una gira... Donde conoce a... También pavada de nombres... Estamos hablando del 38... El jazz era la música global... Louis Armstrong, Duke Ellington... Y toca con un pibito que andaba por ahí... Con un gitano que se llamaba Chango Reinhardt... En el Scott Club de Francia que era quizás uno de los puntos más álgidos del jazz en Europa, una sala donde parece que Alemán tocaba la guitarra y bailaba a la vez. Así que del Chaco a la crema del jazz mundial nos llevó Oscar Alemán aquí en Los Cuatro Fantásticos. Tenemos tiempo para un tema más y nos vamos a ir con esta bonita melodía que se llama Eso que llaman Amor. Eso que llaman amor, lo que sonaba Oscar Lemán Pasó por Los Cuatro Fantásticos Hoy, cuatro guitarristas argentinos Ahora una tanda publicitaria Y después Rodrigo Lamardo con más guitarras del país Un, un, un, un programa, programa Para todos los puntos cardinales Los Cuatro Fantásticos Segundo bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a las guitarras. Cuatro guitarristas argentinos. Escuchamos al chaqueño Oscar Alemán, que triunfó en todo, en todo el mundo. No solo en Argentina, sino también en Europa y en Estados Unidos. Como recién lo dijo nuestro amigo Rosiski. Usted tiene cada amigo, Lamardo. Sí, vio. ¿Qué le vamos a hacer? Y este segundo bloque va a estar dedicado a Esteban Morgado... Otro ah, este. gran guitarrista de nuestro, nuestra música popular argentina... Porque no, no es solo tanguero... Aunque él, obviamente, se reconoce como tanguero... Pero también toca un repertorio muy amplio. Vamos a escuchar canciones de su disco Sueño Porteño... Que fue editado en el 2010... Y que refleja lo que viene haciendo hace ya varios años Morgado... Esta fusión de el tango... O tangueando versiones, eh, can canciones del rock Canciones folclóricas, canciones del rock internacional no Como, como también hizo con, con Queen, con The Police o con los Beatles Tratar de llevarlo para el lado del tango A esas canciones clásicas de, de la música rock internacional Sabiendo que el tango fue en algún momento Y, y tiene la potencialidad de ser música universal también El tango llegó en determinado momento a ser música del mundo, digamos. Uh -huh. a, a, y en estos intentos o en estas cuestiones queda reflejado eso también. Está bueno también para atraer otro público, ¿no? Porque uno que viene del palo del rock capaz que le presta más atención a estas versiones y así se introduce en la, en, en la música del tango. Y pasa también con el, con el jazz. Uh -huh. Muchas veces jaceros que reversionan canciones de, de otro repertorio Y es una buena entrada para jóvenes o no tan jóvenes Sí, hay mucho jazz haciendo tango, digamos Hay muchas versiones También. jazzeras de, sí. de tango No sé si tanto pasa al revés Cosa que podría, que quizás no sea una de mala De tangueros idea. haciendo jazz Es más difícil De agarrar un jazz y, y ponerlo en, adentro de un tango, digamos Sí, es complicado Es más complicado Mucho que ver con eso estuvo Piazzolla claro. ¿no? La fusión del jazz y, y del tango Le digo así un par de nombres con los que tocó Morgado Por favor A ver. Alfredo Citarrosa. Presente Isabel Parra. Present. Ranco Fuchizagua. No lo tengo. León Gieco. Susana Rinaldi. Lito Nevia. Raúl Lavie. Ernesto Acher. Roberto Goyeneche. Uh -huh. Que eh, Morgado eh, tuvo la, la suerte y el privilegio de grabar la última canción con Goyeneche. Eh, Viejo Ciego. Claro. Y el violín de Antonio Agri también. Esa fue la última vez de Roberto Goyeneche en un estudio y Morgado estuvo ahí tocando la guitarra. Ya y con lo último, lo último. Lo cuadrado. último, último. Sí, sí. Y también compartió mucho tiempo escenario con Adriana Varela, Claro. que luego cuando él se va de, de ese grupo eh, y de ese acompañamiento con, con Adriana Varela, forma su cuarteto, que es el Esteban Morgado Cuarteto, que lo creó en 1999 y que sigue hasta el día de hoy. Sí, que graba con distintos cantantes muchas veces ha cambiando. grabado con Brian Chambuleiron, ha grabado con Lidia Borda, también uh -huh. un disco que se llama Patio de Tango, muy bonito. Hace poco con María Graña también, Claro en su último disco. Escuchemos la música de Esteban Morgado y su cuarteto. Los invito a escuchar primero una composición propia que se llama Batacazo. Escuchamos Batacaso De Esteban Morgado Cuarteto Del disco Sueño Porteño Una composición del propio Morgado Recién decíamos de la fusión ¿no? De canciones del rock En versión tango claro. Ahora los invito a escuchar una excelente versión De Blackbird, de los Beatles Que saben por qué eligió este tema a Tocar Morgado Porque Cacho Tirau en su momento Tocaba este tema Blackbird Pero nunca lo, ¿Lo, lo había grabado Y era muy difícil cómo lo tocaba Cacho Tirao, porque tocaba armonía y melodía a la vez. Claro. Era el único que lo hacía. Entonces Morgado, como un homenaje a Cacho Tirao, y una forma de, de llevar a cabo eso, que es tan complejo hacerlo en la guitarra, decidió grabarlo en este disco llamado Sueño Porteño. Así que escuchemos, primero Blackbird, de los Beatles, por Esteban Morgado, y luego una canción de Fito Páez, Un vestido y un amor, por Morgado y todo el cuarteto. Mm. Los Cuatro Fantásticos Te vi Juntabas Margaritas del Mante Ya sé que te trate Bastante mal No sé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 de vi En todo lo que diga Está de más Las luces Siempre encienden En el alma Y cuando me pierdo En la ciudad De vos Vos ya sabes Comprender Que solo un rato Nomás tendría Que llorar o Salir a matar te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nada en Madrid hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar ya sé no te hace gracia este país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 Todo un rato no más tendría que llorar o salir a amar Te vi te vi te vi yo no buscaba nadie te, te, te, te vi Te vi te vi yo no buscaba nadie Recién escuchábamos Un Vestido y un Amor por Esteban Morgado Cuarteto y en la voz estaba Enzo Pinto. Y antes Blackbird de los Beatles, versionada por Morgado, una versión milongueada de ese clásico del Cuarteto de Liverpool. Morgado ganó muchos premios. Ganó el premio Gardel en tres oportunidades. Ah, yo creí que se había sacado la quinela. No, no, no. Pero es como sacarse la quinela ganar un Gardel. Es mejor. Es mejor. Uno lo pone en el currículum. No, no, aparte digo, para ganarse la quinela Depende tan solo de la suerte eh, Ganarse el... Uno cree que para ganarse un premio artístico Depende, hasta cierto punto al menos De, de las dotes artísticas que tiene Así es, Rosiski Ganó Mejor Artista de Tango por el disco Cuesta Arriba Del año 2003 eh, Por un disco en vivo En los 36 billares, en el 2005 también ganó Y Mejor Orquesta de Tango Por el disco Milongueros en el 2008 Muy bien Tres premios como de corrido, ¿no? Seguidos Y... Como puñalada de loco Uno atrás del otro Y tiene otros discos Como Endemoniado y Es lo que hay Que también fueron nominados a, a los premios Gardel Pero bueno, no, no lo obtuvieron En su momento Y también compuso música para telenovelas Mire usted Hizo la versión de Resistiré junto a Fontova. Claro sí, Y sí. también, este es un dato raro Porque compuso y dirigió la música de la novela Tango del Último Amor Una coproducción de Telefe y Rusia de 140 capítulos. Yo no, que... no lo he visto. Esto no lo en, lo Tilefe, en, otros lugares, en Rusia. Pues, sí, quizás. Así música que... rusa compuso. Así que musicalizó, compuso y dirigió la, la, la música de esta novela. Eh, tuvo muchísimos premios, tocó en un mon montón de festivales internacionales. La última gira grande que realizó fue por Europa. Hizo 13 conciertos en 21 días. Eh, así que viene muy pero muy bien el cuarteto de Esteban Morgado que el año pasado sacó un disco junto a María Graña y Morgado es un músico que hace 34 años que toca, compone y enseña enseña eh, la guitarra tuvo grandes maestros como Manolo Juárez, Miguel Ángel Girolet y Gabriel Senanes así que él sigue esa tradición de enseñarle a sus alumnos escuchemos Más, más canciones de Esteban Morgado Cuarteto. Vamos con María de Troilo y Cátulo Castillo y luego Oración del Remanso de Jorge Van der Molle. Cuatro Fantásticos, el prime time de las cuatro de la mañana. Barroza profundidad, soy un paisano serio, soy gente del remanso valer. Canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón, pero a veces oscura, paturbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo. ...la música de Esteban Morgado... ...nos vamos a las noticias... ...en Radio Nacional... ...un, dos, tres, cuatro... ...Los Cuatro Fantásticos... ...comienza la segunda hora... ...de Los Cuatro Fantásticos... ...la que une o separa... ...según usted... ...plantee su punto de vista... A ...las cinco y las seis... ...de la mañana del día domingo... ...o sea... Ese momento, ese, ese limbo que existe entre el sábado y el domingo, llamado por algunos madrugada, nos presta a nosotros dos horas para que nosotros musicalicemos. Los Cuatro Fantásticos va de 4 a 6, esto es lo que quiero decir. Hoy nos toca hablar de cuatro guitarristas nacionales. Ya ha sonado el señor Oscar Alemán, que aunque su apellido diga eso, él en realidad es chaqueño. Ha sonado el señor Esteban Morgado con su cuarteto. Y todavía nos quedan dos guitarristas más, pero vamos por orden. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa El señor Rodrigo Lamardo con la peluca azul Buenas noches por segunda vez Y con los yorcitos rojos el señor Emiliano Brescia ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien Porque este es un programa grabado Verá su grabación Este programa por orden de la ley de medios de comunicación Sí, nos obliga a la ley sí, de medios a grabar el programa A grabar el programa, sí eh, Es grabado entonces en el estudio Jaureche, Arturo Jaureche de Radio Nacional Por eso un programa tan... De, de, ...tan tendiente al pensamiento nacional, ¿no es cierto? Nos, nos entra por, por el aire aquí en el Estudio Jaureche. Un programa, Los Cuatro Fantásticos, que ya dijimos hoy habla de guitarristas... ...y que tiene vías de comunicación electrónicas. Tenemos un blog. ¿Sí? Un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com Es un blog... ¿Qué donde tengo ahí? Usted encuentra programas Eso es lo más importante, poder escuchar este programa. Ah, solo programa de los Cuatro Fantásticos. Solo programa de los Cuatro Fantásticos. Pero quiero escuchar a Dubati, por ejemplo, no está. No acá. puedo. La Rea tampoco. Tampoco nada. Por una cuestión de no, derechos de autor. Ah, claro. Solamente eh, eh, programas de los Cuatro Fantásticos, programas muy viejos. Usted, si quiere escuchar un programa del año 2010, puede hacerlo tranquilamente. Claro. Tiene que buscarlo nada más. ¿Tranquilamente ¿Eh? o nerviosamente sí. o en el estado claro. de ánimo que usted quiera? Sí, más vale. Sí. Entrada antigua, entrada antigua, entrada antigua y así va llegando al 2010. Perfecto. Puede haber fotos... Oh, de, de nosotros también... De nosotros... No hay fotos de Dubati... No sé... De Dolina... No... No sé... Perfecto... Tendría que chequearlo... Muy bien... Hay un video... Sí... Nuestro... Sí... Y también hay comentarios... De oyentes... Sobre que, todo de otros lugares del mundo... Sí... Mucho de Alemania... De Córdoba... Es la, la última tendencia... Hipster... El Hipster es como el que está en la última moda... En, en la sí. moda de, de ruptura... La última tendencia hipster en Alemania es comentar nuestro blog. Y porque, bueno, ahora pasamos a Oscar Alemán. Para claro. Que estén más contentos todavía. Justamente por eso lo pasamos, claro. El hipster es un... Es como el emo punk hace un par de años, ¿no? Eso ¿Puede ser un hippie con tarjeta de crédito? Es un hippie con tarjeta de crédito, pero... Se, se... ¿sabes quién es? ¿Vio el fan desencantado? Sí. ¿Vio ese que dice... Usted, no sé, no, le nombra a una banda o una. Yo lo seguía cuando recién empezaron, pero después. O a un director de cine que dice, ah, pero yo vi las cuatro primeras películas que éramos tres viéndola en el Lorca, pero ahora se vendió y. No sé qué. Bueno, ese es un hit Usa anteojos con marco, ¿no? Sí, guapo. A... Eh, busitos, pantalón de Camperita, Corderoid. camperita dida. Bigotito también. Camperita ¿no? de las tres tiras de los años 80. Uh -huh. Bigotito raro a, a lo cantinflas. Mira. Sí puede y ser y distinto, pero sí, suele, suele ir por esos lados. Y le gusta lo independiente, pero dice indie. Claro, claro, le gusta lo, lo independiente, pero no el idioma castellano. Mm -hmm. O sea, prefiere el inglés. Oiga, le gusta la música indie, el cine indie, el teatro underground. Claro, cuando algo se transforma en masivo, el ya hipster está. lo desprecia. Eso es lo, es, es lo que lo identifica. Tenemos un. Trabaja esa gente, sí. La, la, los padres de esa gente suelen trabajar por ¿Trabaja En un sótano. Sí. Por no se quieren volver masivos. Bien, eh, las vías, ¿no? Sí Sí, las vías de comunicación de, Del extra. tren no, por favor Tenemos Facebook, puede ah. buscar los cuatro Fantásticos Nacional, cuatro con número Y allí darle me gusta, hacerse fan del programa Y bueno, comentar, eh, hacer sugerencias también, porque no, de qué tipo de programa le gustaría ver Claro, otro programa, por ejemplo Claro, saquen a los cuatro Fantásticos y pongan otra persona Dijo ver y no escuchar Escuchar, sí Ver, ¿cuándo vamos a poner la camarita y no, la gente no va a poder ver a esta hora? En cualquier momento. Igualmente usted sabe que para que la radio tenga imagen no es necesario que usted vea algo. Porque la imagen es aquello que uno imagina también, ¿no? Eh, valga el juego de palabras. La, la, lo que uno ve más bien podría ser una visión. Así que Los Cuatro Fantásticos es un programa con imagen. Pero les gusta a ustedes que son gente que, aparte de trabajar en radio, escuchan radio y mucha... ¿Te gusta esa idea? Para no. mí no tiene nada no. que ver con lo que Encima, yo quería de chico, por lo menos. Si uno está haciendo un programa y está leyendo una hoja, te dice, eh, estás leyendo. La lógica audiovisual no, tiene buenas, unas reglas propias, digamos. Por eso cuando uno ve un programa de televisión, atrás de ese programa de televisión hay camarógrafos, directores de cámara, maquilladores, iluminadores, que se encargan de que la imagen sea una parte, digamos, que uno pueda guionar. Si usted pone una camarita que filma mal desde un ángulo que no tiene nada que ver, en general tiende a desvalorizar el, el contenido de un programa, pienso yo, y sobre todo lo que decía Lamardo, de que uno por ahí está haciendo algo y la gente queda enganchada con la imagen y pierde atención en, uh -huh. desde la oreja, ¿no? La radio se mira con la oreja, señor. ¿O no? Sí, bueno, ha dicho todo. Ya dijimos el Facebook. Sí, eh, www también, eh, también no, claro. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora donde usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Sí, también. Archivos de audio, las noticias del día, un montón de cosas. Por último, MyPood555 es donde usted nos puede mandar lo que quiera, por ejemplo, besos y abrazos. ¿Escritos? O, sí. ¿O se puede dar un beso, no sé, a un frasco o una bolsa y eso después nosotros lo. ¿Lo sentimos ese beso y ese abrazo? Sí, sí, de manera virtual, claro que sí Mándeselo a Rodrigo Lamardo, por okay. favor Sus besos enfrascados a nombre de Rodrigo Lamardo, a Maipú 555 Capital Federal, República Argentina De la República Argentina Son los cuatro guitarristas que suenan en el día de hoy En Los Cuatro Fantásticos El próximo será traído Ahora nomás por el señor Emiliano Brescia Los Cuatro Fantásticos Dos horas de música En la madrugada de Nacional Luis Salinas es el siguiente guitarrista argentino... ...que sonará aquí en este programa especial de Los Cuatro Fantásticos... Dedicazo, ...dedicado precisamente a cuatro guitarristas de nuestro país. En este caso, un hombre del sur, de El Gran Buenos Aires, de Montegrande... ...es guitarrista y compositor argentino del año 57... ...nacido más precisamente un 24 de junio. También, al igual que los otros que hemos compartido y al igual que gran parte de los guitarristas históricos de nuestro país heredó su gusto por la música de sus familiares en este caso se da la particularidad de que tanto el padre como el padrastro de Luis Salinas eh, bueno, lo, no solamente eran músicos sino que también lo incitaron a él lo, lo apoyaron para que pueda continuar por esa vía siempre la guitarra, eh, desde pequeño le gustó la guitarra no pasó por otro instrumento Pero aquí se da otra particularidad. Hace un rato Nico Rosinski contaba, por ejemplo, que Oscar Alemán, de muy chico ya, con, su, con sus primeros trabajos, arrojó el dinero para comprarse la primera guitarra. No fue este el caso de Luis Salinas, que recién tuvo su primera guitarra a los 27 años. Sí, sí. Uno de los ejemplos que, que va en contra de lo que uno dice es que, que se aprende de chico que las cosas se aprenden de chico, Luis Salinas es una de las excepciones a esa regla, ¿no? Es tipo cierto. no ha aprendido de chico y llegó a ser realmente excelso en lo suyo. Sí, y también eso se dio en parte gracias a un, a esta altura, a mítico pub llamado El Papagayo, donde Salinas tocó durante muchos años, ocho años presentándose precisamente eh, en, ese, en ese pub y bueno, de allí entonces eh, ya de grande y con su primera guitarra fue haciéndose un camino en esto de la música, es un músico autodidacta, no estudió en ningún conservatorio, no es cierto también rompiendo algunos de los, de los mitos en cuanto a la guitarra y se caracteriza por su gran poder de improvisación y su capacidad interpretativa. Bueno, también tocó con grandes de, del folclore, con grandes del tango, Horacio Salgane, Adolfo Ábalos. Y eh, al igual que los que nombraron anteriormente, se presentó en gran parte del mundo. Tuvo mucho éxito principalmente en Europa, en países tan dispares como Suecia, eh, Alemania. Anduvo realmente por todos lados Luis Salinas llevando su música, también incursionando en varios estilos. Lo primero que escucharemos es de el año eh, 1900, no, perdón, del año 2001. Vamos a, a arrancar con el disco El Guitarrazo. De allí seleccionamos dos temas. Primero, Rumbeando al Norte y luego sonará un clásico, Samba de mi Esperanza. Cuatro Fantásticos. Hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los cuatro fantásticos. También, al igual que Morgado, que lo pasó hace un ratito Rodrigo Lamardo, Luis Salinas ganó tres premios Gardel. En este caso, ganó en el año 2003 Mejor Álbum de folclore por Música Argentina, volumen 1 y 2. Ganó al año siguiente, en el 2004, como Mejor Álbum, pero de Jazz por el disco Ahí Va, ya sabemos la variedad en cuanto a su repertorio. También ganó Mejor Álbum de Jazz, Luis Salinas y Amigos en España, pero este fue en el año 2006, es decir, dos años después. No es que se tomó descanso en el 2005, porque ganó el premio Conex como Mejor Solista Instrumental de la última década. Está bien, Morgado y Salinas ganaron el premio Gardel, pero Alemán tocó con Gardel. Con lo cual, por lo menos está al mismo nivel o más Salinas se hizo conocido primero como guitarrista de jazz, claro. editando discos de jazz, claro. y luego se, se volcó a la música popular argentina como el tango de folclore. Uh -huh. Pero viene del jazz, Salinas. Bueno, y ya que hablamos de los inicios de Salinas, ¿qué les parece si nos vamos al primer disco, al año 1994? El disco se llama Sal Salinas, y escuchamos precisamente el tema que le da nombre al disco. Pasaba Sal Salinas del año 1994, tema que le daba el título al primer disco grabado por el guitarrista y compositor argentino Luis Salinas. Saltamos tres años más, nos vamos al disco Solo Guitarra del año 1997 para cerrar este bloque con Balada para Guitarra. y con balada para guitarra de Luis Salinas nos vamos a la tanda y seguimos con más de Los Cuatro Fantásticos aquí en Radio Nacional Despertate o mantenete despierto Llegaron Los Cuatro Fantásticos Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia Llegan a la madrugada Se van cuando sale el sol Los Cuatro Fantásticos Un programa hecho con... Amor. Llegamos al último bloque. Eh, hay gente que se preguntará, gente que escucha este programa, ¿dónde está Agustín Camisa? No podemos decirlo, pero se corre el rumor de que volverá en un avión negro. Es todo lo que podemos decir sobre Agustín Camisa. Hemos convocado a nuestro viejo amigo, el, el conductor fantasma, para hacer este último bloque del día de hoy que está dedicado al señor... Eduardo Falú Nada menos Otro provinciano, ¿no? Sí Tucumano De Salta Salteño, perdón Disculpen ustedes Los tucumanos y los salteños Por la confusión eh, Eduardo Falú En este último bloque De Los Cuatro Fantásticos ¿Qué es lo que vamos a escuchar De él, Rodrigo Lamardo? Vamos a escuchar Tres canciones uh -huh. Y un audio Ese audio es de una entrevista Que le realizó Alberto Lotuf En su programa Dicen que dicen Así que va Trago de sombra Luego un audio donde cuenta cómo conoce la guitarra y por qué decide tocar ese instrumento. La voz de Falú, ¿no? Así es. La López Pereira y tonada del viejo amor. Eduardo Falú, entonces, en Los Cuatro Fantásticos, en el bloque Fantasma. Escucha. se va no me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va llora en la tarde moet lucero y en el silencio sin fin por los profundos niet wat ik moet doen. Ik Zauzales De sangra Llorando Su canto El crespi. Yo te pido Que nunca Me tengas Piedad Envenenarme De amor Dame a beber En tus ojos Dos tragos De sombra De tu corazón Dame a beber En tus ojos Dos tragos De sombra Sombra de tu corazón. en la ausencia el amor y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos. Los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos Los tragos de sombra de tu corazón Esas guitarras que llegaban ahí este, que eran para la venta sí. ¿no? porque en aquellos tiempos esos almacenes ramos generales venían de todo pero ahí no me llamó la atención ...unos años después... ...cuando yo tendría 10 años... ...11... Uh -huh. ...me llamó la atención a un hombre... Un, ...un hombre de por ahí cerca de casa... de metán, ...tocando la guitarra... Uh -huh. ...yo lo escuché... ...no lo veía y después me metí ahí por detrás de la casa y lo vi... ...y el sonido de la guitarra me cautivó desde ese momento... ...me cautivó una cosa este... Eh, ...natural pero extraña ¿no es cierto? ...porque porque habiendo guitarra en casa, qué sé yo este, la cuestión es que así fue y cuando fue, más tarde fuimos todos a la ciudad de Salta para, para el estudio de mis hermanos mayores este, uno de mis hermanos mayores, Alfredo sí. se había comprado una guitarra y se puso a estudiar bueno, eso ya lo conté varias veces y después siguió eso con su, con su carrera de Derecho no de abogado y yo este, eh, miraba y, y escuchaba o sea, escondida lo, lo que él aprendía con el profesor y ahí me, me fue despertando una vocación este, innegablemente auténtica ¿no? Porque, porque no se frenó en ningún momento aunque cuando yo estudiaba en la escuela normal y todo eso que, para maestro pero no me seducía mucho eso Mm. Ya estaba metido dentro de la guitarra Y la, y la, y la guitarra dentro de mí Entiendo. Donde había una guitarra Por ahí me metía para escuchar O en radio escuchaba me, me acuerdo Al maestro Andrés Segovia El gran guitarrista español Mañana. Posible mi bien, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy. Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Si pudiera tenerte a mi lado todo el día de mis ocultos amores, paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo jamás, jamás vivo solo para amarte. Callado y triste llorar, llorar, vivo solo para amarte. Callado y triste, llorar, llorar, dicen que no me quieres, pero ese no es un motivo. Privas de tus miradas mi bien, sin ellas no vivo Voy a esconderme a una selva solo a llorar Puede hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar Puede hacer que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena El cielo azul miré, miré Contemplando las estrellas A la más bella le pregunté Si era ella la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedirle por él Al Dios piadoso resignación Para pedirle por ella al dios piadoso resignación. Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento, como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo no le prometas a nadie que nunca lo olvidarás porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz y nunca te dio olvidar en la arena me escribía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 Como un damasco lleno de miedo Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol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 Seguimos en Los Cuatro Fantásticos, seguimos en Radio Nacional, la Radio Pública, seguimos hablando de cuatro guitarristas argentinos. Sonó ya Oscar Alemán. Ya sonó Esteban Morgado, ya sonó Luis Salinas y ahora estamos con Eduardo Falú. ¿Qué es lo que sonaba recién Rodrigo Lamardo? Tonada del viejo amor, La López Pereira, un audio de Falú diciendo, bueno, cómo conoció la guitarra y por qué decidió tocar ese instrumento. Y trago de amor. ¿Y qué de, es lo... de, disculpe, trago de sombra. Ah, disculpe usted. ¿Y qué es lo que viene ahora, Emiliano Brescia? Ahora viene el cóndor pasa luego escucharemos un poco más de la voz de, de Falú habla del Luthier que hizo famosa su guitarra de doble fondo y luego ya que hablaba de la guitarra, ya que seguía hablando de la guitarra, no al igual que en el primer bloquecito que presentó Lamardo, el sueño de mi guitarra y palabras a mi guitarra todo de Eduardo Falú aquí en Radio Nacional de la Radio Pública en los cuatro fantásticos cuatro guitarristas el día de hoy seguí escuchando era un luthier de la casa Núñez que hicieron una guitarra de doble fondo y esa guitarra que me dieron a mí la llevé a Japón tengo fotografías con esa el, el, el, el doble fondo era para evitar que el cuerpo tocara en el fondo de la caja ¿no? sí. y quedara más aislado, pero después este, no siguieron con las experiencias porque vieron que no dio muchos resultados en fin, no era muy importante la cosa. Mm. Lo cierto es que se sigue con la guitarra, con la guitarra tradicional, ¿no? es decir, la guitarra española. cuando en el árbol amanecía, oscura de tierra negra, tras de la boca te florecía, temblando estaba en la lluvia tu voz de sombra donde la vida, siempre, siempre esperanzada, quiere verdecer dame toda tu ternura, que detrás del sueño te siento mujer. Juntos, siempre juntos, entre penas y alegrías, desde tu selva dormida volverás. Canta mi guitarra, que cantando se aventa el dolor. Sueña que la luna dura te desvela de amor la cintura. Canta dulce compañera, la ternura del alba y la flor. zo lo que losje el aire en el polvo uit tu boca si abre jezelf boca, porque en la sangre tu jezelf me meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf sueña Sueña gezien. Je hebt jezelf niet Sueña que madera dentro, cantando una samba nos vámonos, juntos, siempre juntos, entre penas y alegrías, desde tu selva dormida, volverá el amor. Canta, canta, mi guitarra, que cantando se aventa el dolor. Sueña que la luz madura te desvela de amor la la Canta, dulce compañera, la ternura del alma y la flor. Es mi guitarra de mi dolor le se confidencia me da su voz la templo con cariño y mi caricia la quiere despertar y mi caricia la quiere despertar en el hondo sonoro de su caja calandrias tibias lloran soledad Las voy soltando al rumbo de los vientos, para dejarles el canto en libertad, para dejarles el canto en libertad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Parece mi guitarra ardiente voz madero musical toda la tierra canta por su boca cuando pulsando la quiero interrogar cuando pulsando la quiero interrogar aire de samba late en su adentro milonga vieja suele recordar Yo le pregunto y ella me responde con voz madura de campo y soledad, con voz madura de campo y soledad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Tal vez un día cuando me muera sus cuerdas tensas me vengan a cantar. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Cuatro fantásticos Y se termina de esta forma Los Cuatro Fantásticos, la edición del día de hoy Repítanos por favor Emiliano Brescia Que era lo que sonaba de Falú recién El cóndor pasa, luego lo escuchábamos Hablando del luthier que hizo conocida A su guitarra de doble fondo Sueño de mi guitarra y palabras a mi guitarra Lo último que sonó entonces Aquí en Los Cuatro Fantásticos hemos hablado de cuatro guitarristas Ya son casi las seis de la mañana Se está por venir Don Omar Moreno Palacios Mi nombre es Nicolás que hoy no vino El señor Agustín Camisa me acompañó gentilmente, Emiliano Brescia. Muchas gracias, nos vemos. Y el señor Rodrigo Lamardo trae una cita bíblica-babilónica o una mezcla de ambas cosas que dice lo siguiente. Guitarra, vas a llorar. Perfecto.